...de dialogar, de qué manera vas a, a, a llevar adelante una mesa de diálogo. Uh -huh. Y aparte, no sabes a quiénes representan, si, supuestamente, si, si son personas que están ahí y representan a alguien, ¿a qué sector? Claro. Porque, la, a ver, la, la, vos lo dijiste muchas veces, van a llegar a ser 100.000 efectivos. Y no son los 100.000 los que están protestando, ¿eh? Es un sector... No, nada. ...muy delimitado y muy minúsculo de la policía bonaerense. Claro. E incluso eh, quienes oficiaron de voceros, y, y no voceros en relación con las autoridades, simplemente voceros en pararse arriba de una camioneta y hablar, o hablar con algunos medios, eh, son efectivos retirados, exonerados, hay uno que está imputado en una causa de narcotráfico, eh, el tipo del que se hablábamos ya, que se colgó de la torre, eh, estuvo suspendido y milita para el PRO, Por problemas eh, psiquiátricos. Por problemas psiquiátricos y todos pensamos lo mismo, con todo respeto, uh -huh. eh, porque no podía ser. Un tipo esté llorando colgado de una antena de alta tensión. Sí, lo anunció de Lía. De Lía eh, por lo dijo de Lía, lo dijo de Lía. Acá este, a este ya lo conocemos, sí. sabemos bien quién es. Eh, así que de eso estábamos hablando en el día de ayer. Creo que fue... Eh, creo que la maniobra de gubernamental cierra hoy. Cierra hoy con el anuncio de Kicillof, porque... Eh, cuando pasaban los días y no había resolución ni los policías seguían en la calle, todos poníamos ciertas dudas. Che, bueno, ¿qué pasa acá? Uh -huh. ¿Qué pasa el gobierno? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo lo va a resolver? ¿Cómo lo va a atacar? ¿Cómo va a eh, responder económicamente ante esta eh, presión? Y lo ayer fue bueno. Fue una buena imagen, fue un buen anuncio, eh, fue una buena foto eh, y creo que tuvo... no dio lugar tampoco a la, a la oposición a, a criticar demasiado, más allá de la crítica eh, que puede hacer el gobierno de la ciudad o que puedan hacer los que siempre hacen críticas, pero si sí, hasta Fernando Iglesias criticó los métodos de los policías, eh, creo que el gobierno ha tenido un cierto respaldo eh, en esta pequeña crisis. Sí, algunos fueron un poco tibios igual, como no, la, ver, la UCR. El, yo, eh, hay... Valoro eh, cosas de quien respeto y espero algo. Digamos, me parece que hubo, sí, por ejemplo, un déficit entre los ministros. Uh -huh. Digamos, Fernando Iglesias eh, respondió antes que, que varios ministros. Uh -huh. Digamos, a respaldar o a repudiar el hecho antes que, que, que gente del mismo gobierno. Eh, pero bueno, puede pasar. Uh -huh. No debería, pero puede pasar. Eh, ha, ¿Ha logrado, Alberto, una... Ponderación por su forma de dialogar. Porque ayer, digamos, eh, Alberto, que es tiene el diálogo este encumbrado sí. en su forma de actuar. Se lo vio enojado también, ¿eh? Se, se lo vio molesto, lo pero dijo, bueno, eh, creo que hasta dio los dejó mal parados cuando dijo, bueno, vengan, vengan que charlamos. Y no entraron. y, y sí. Dijeron, vengan a dialogar y no te, no entraron, no quisieron. Eh, ahí está, creo, una, un, un buen mensaje. Bueno, alguno de, los, eh, de esas caras visibles a las, que, a las que nos referíamos es de Mariano Díaz, que estuvo ahí presente, hablando, por lo menos buscando un poquito de cámara y hablando con, con todos los medios, estaba con un, un uniforme militar de camuflaje, uh -huh. lo habrás visto. Eh, Mariano Díaz, según el Ministerio de Seguridad, había sido apartado de la Buenarense por haber intervenido en un motín del Grupo halcón en el año 2014. Ajá. Y después también estaba, a quien te referías vos, Sandro Adrián Amaya, también apartado de la bonaerense por estar imputado en la causa de drogas, sí, una causa federal uh -huh. a cargo del juez eh, Araujo. A ver, y esto no es menor, porque tiene que ver con los policías sumariados durante la gestión de María Eugenia Vidal, alrededor de 35.000 policías sumariados. Que cuando asume Axel Kicillof, la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos con estos 35.000 efectivos que deberían poder, se debería poder investigar? ¿Qué pasó? Porque están sumariados y en base a eso, decidir si continuaron en la fuerza. Uh -huh. Bueno, buena parte de esos 35.000 efectivos son los que fogonearon estas protestas. Todas personas que están siendo investigadas por algún tipo de maniobra ilegal. Claro. ¿Sí? Sí. Participación en el motín, en el tema de las drogas, algunos con problemas psiquiátricos, como hemos visto que eso subió a la antena. Bueno, uh -huh. estos son los voceros de la protesta, así que imagínate con quién tienen que lidiar, ¿no? Claro. Sí, sí, se lidia con personas eh, deleznables. Pero bueno, por ahora está no, res... se estaría resolviendo el tema. Hoy va Kicillof a eh, anunciar el aumento. Pedían un aumento en los petitorios entre el 54% y el 64%. Sí, una locura. Eh, algo que no va a suceder, pero suponemos que no va a suceder, me parece que es un aumento que, que la provincia de Buenos Aires no está en condiciones de dar en este momento, si algo así cercano al 30%, uh -huh. eh, que sería coincidente con el monto fiscal que se estaría otorgando. Sí, igual no creo que se resuelva solamente con tema... Acá obviamente hay que revisar el tema salarial, y dar respuesta a la demanda, pero después ver qué pasa allá adentro. No, claro, no Digo, eh, eh, hablamos de la semana de la seguridad, digamos. Que fue, bueno, que, la conducción que fue de la bonaerense, eh, Daniel García, el fino García, le dicen, que es jefe de la fuerza, obviamente que viene de la herencia uh -huh. de Cambiemos, no fue removido de su cargo, dice, eh, Bueno, quedó golpeado porque fue, la digamos, su propia gente claro. que entró en esta sublevación, uh -huh. indisciplina. Llámale como quieras. Bueno, ¿qué va a pasar con este señor? Me parece que hay algún recambio de nombres dentro de la policía bonaerense van a tener que impulsar desde uh -huh. el gobierno de Rizilov. Claro. Porque lo que pasó no es menor. No, y además eh, el dato es que no hay no va a haber sanciones para los, eh, los efectivos que están... Que, que, que estuvieron ayer en la Quinta de Olivos, en, uh -huh. eh, en Puente 12, que estaban in, incurriendo en un delito, puesto que no no están habilitados para esas manifestaciones. Eh, pero igualmente se ha decidido no tener eh, sanciones. O por lo menos eso es lo que se adelantó desde algún sector de, del gobierno. Suponemos que no va a ser así, en lógica, con el propio accionar de Alberto Fernández, de no echemos mal al fuego, listo. Uh -huh. Eh, paz Bueno, pero eso también tiene que resolver Kicillof. Eh, es algo que tiene que resolver Kicillof y ver cómo será la próxima aparición pública del ministro de Seguridad Sergio Berni, a ver qué dice y cómo, eh, cómo son los, los chispazos internos uh -huh. sobre esta resolución. Y bueno, ver también, eh, como decías vos, qué pasa con las cúpulas de seguridad. Es un muy lindo día el de hoy, con eh, 17 grados y un cielo totalmente despejado. Ayer, se, ayer estaba cubierto, nublado, bueno, se limpió. Se limpió el cielo, está lindo para salir. Está lindo para, para salir. Para por ahí, pero bueno, pero, seguimos cuidándonos, eso es otro uh -huh. tema. Se había convocado, bueno, Juan Grabois, líder eh, del movimiento social, de los movimientos sociales, eh, de la UTEP, para ir a las 20 horas allá a la Puerta de Olivos. Uh -huh. eh, cuando yo leí el tweet de Grabois dije, esto va a ser un quilombo imagínate sí. con la policía en frente en la puerta de Olivos donde está el presidente eh, y los los eh, militantes de los movimientos sociales iba a ser un desmadre acto seguido alberto Fernández tuitea dice eh, bueno agradeciendo el apoyo y la, la necesidad de la gente de salir a, a demostrar eso públicamente pero estamos en medio de una pandemia tipo claro hay que seguir cuidándonos eh, bueno fue una creo que una buena una buena decisión no nos a ver yo pensé no tanto en la cuestión de la pandemia y los contagios, sino en que iba a ser un gran eh, a ver, iba a ser echarle en el fuego. Era confrontar, iba a claro. Ser show mediático, todas las cámaras, no era era ir a confrontar directamente. Tenías un imagínate que la policía no iba a recibir bien a los a los manifestantes. Tenías un enfrentamiento con un bando armado ...en la puerta de la quinta presidencial... ...era una locura, digamos... ...y no, y no solo por el orden... ...claro, sanitario... Eh, ...que ya a esta altura... ...lamentablemente es lo de menos... Uh -huh. ...porque es así... ...lamentablemente no... Eh, ...no es un problema grave... ...estar en, en cerca o estar todos juntos... ...en algún lugar... ...dicen bueno, sí, no deberían, pero bueno... ...pasa... Uh -huh. eh, ...ahora, llegás a tener una columna de movimientos sociales... Eh, frente a frente con la policía bananese además con los, perdón, con los locos que estamos viendo claro porque no estábamos hablando de toda la gente que está en sus cabales eh, entonces eh, era una situación muy muy peligrosa y que también estaban buscando por la actitud que tenían estaban buscando confrontar uh -huh. no eran personajes pacíficos o sea, ni siquiera estaban de acuerdo entre ellos claro salió un abogado también a hablar, impresentable todo Bueno, ir a, a eso, al encuentro de eso, me parece que hubiese sido un gran, un gran error. De todas maneras, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué pasa cuando hay que salir a defender a tu gobierno? Uh -huh. sí, en de medio hecho, de todo hubo, este quilombo. Ayer cubrimos la, la convocatoria que hubo a la ciudad de La Plata, claro. a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, una digamos actitud rápida que tampoco terminó de ser eh, masiva o multitudinaria eh, por... por, por por la misma naturaleza de la convocatoria, por la velocidad, por la situación, porque el foco no estaba puesto allí, porque ni siquiera Axel Kicillof estaba allá. Claro, pero eh, fue diferente porque ahí no había policías. Claro. Ir a confrontar en la Puerta de Olivos hubiese sido un escenario totalmente distinto. Uh -huh. Yo creo que salir a la calle en cierto punto, bueno, lo que hicieron las organizaciones que estaban juntando ahí en La Plata, no está del todo mal. A ver, entiendo el momento que estamos viviendo, pero llega un punto en que... Estás dando demasiada ventaja en la calle. Uh -huh. Y están como de a sumando cada vez más. Venimos de un montón de movilizaciones de la oposición. Claro. Eh, en el obelisco, acá en el centro porteño Marcha tras marcha. Quema de barbijos de por medio también, digo. Eh, ¿Hasta cuándo? Hasta que te pongan a todos los policías armados con patrullas eh, en frente de la, de la puerta de Olivos. No sé, me parece que... Ir a confrontar no era la solución, pero en algún momento tal vez el gobierno necesite un respaldo claro. en la calle. Sí, pero lo hacen porque no tienen un obstáculo para hacerlo. Eh, la, la gente misma defendiendo al gobierno nacional... Bueno, es, cuentan es con un, esa ventaja es Se y la usan. Con, con esa ventaja veremos cómo sigue todo esto eh, y hasta qué momento sirve como ex, excusa el distanciamiento social preventivo obligatorio y el aislamiento que... Eh, digo, yo estoy de acuerdo con esa política de distanciamiento social y de aislamiento porque estamos en el peor momento de la pandemia aunque no parezca porque pasó a ser el eh, décimo tema de agenda porque pasó muy detrás en la agenda pública uh -huh. y, y siendo el caso más grave eh, porque grave. hoy hoy en día es el caso que nos ha dejado eh, hoy creo que 254 fallecimientos, sin más lejos eh, sí, es un caso... Sí. Digamos, está más en el peor momento muertos, más de 10.000 muertos todos los días eh, perdón más de 10.000 contagiados todos los días eh, como decía cornlit eh, es un avión que se estrella todos los días en la argentina 250 uh -huh. fallecidos promedio eh, es decir es un momento es el peor momento de la pandemia y ha pasado a ser un tema eh, que está de, muy detrás que está corriendo muy detrás en la agenda pública veremos que cómo hace alberto para reencauzar la situación y Eh, estamos a una semana, si no me equivoco, de lo que sería el próximo anuncio, o por lo menos la próxima toma de medidas, eh, para saber cómo cómo sigue todo esto. Bueno, el último anuncio fue con un perfil mucho más bajo que los anteriores, uh -huh. fue a través de redes sociales, que obviamente tuvo su repercusión mediática, pero eh, fue por redes. claro como bajando un poco el tono, ya no con Horacio Rodríguez Larreta ni Kicillof, por ejemplo. Uh -huh. eh, así que me imagino que a partir de ahora van a ser más o menos en esa misma sintonía, uh -huh. sin grandes cambios. A menos que decían, cosa que no creo, eh, presionar el botón rojo, el famoso. Que nadie cree que en algún momento va a pasar. Eh, nadie cree que vaya a pasar, pero bueno, ojalá ojalá sea. Yo, digamos, con las disculpas y el... Bueno, no, no tengo, pedir disculpas, digamos. Lo lamento por tanta gente que deberá de nuevo, si ya salió a trabajar, volver a su casa, eh, pero la realidad poco es que... Es poco probable que pase. No porque no sea necesario, sino porque no hay es mucha voluntad. Y que menos que ahora con adelante. estos problemas. Yo digo, imagínate si estaban pensando en poner una fase 1 y hacer controles estrictos en los accesos, en el transporte público, ¿qué le iba a hacer esta policía claro. bonaerense? Uh -huh. eh, estamos en un problema estamos en un problema de, de control y de, sobre la, el sistema sanitario argentino también porque eh, muchos eh, muchas provincias muchas localidades están siendo eh, están llegando al borde de su capacidad hospitalaria eh, así que hay un problema serio Pero bueno, tenemos mucho tiempo todavía para charlar de todos estos temas y más aquí en desde el barrio. Hoy tendremos un nuevo capítulo de la compañía Radio Terro. Tenemos a Bihul Encina también. Ah, sí, estuvo adelantando algo Bihul por redes sociales. Eh, sí, anda muy activo en redes sociales. Películas Biju. en blanco y negro. Eh, bien, hay películas en blanco y negro por viejas y otras porque se hacen nuevas en blanco y negro. Claro, como eh, Roma, si no me equivoco. Como Roma, como Nebraska... Uh -huh. como, bueno, y alguna otra este películas que han optado por el blanco y negro así que eh, recomendaciones de cine con biju en un ratito nada más está Marcos Malonado en la operación técnica está Leila Vitar aquí a mi lado mi nombre Lautaro Fernández Selem en un ratito habla Axel Kicillof estamos atentos a ver qué novedades tiene y también va a hablar Horacio Rodríguez Larreta veremos qué dice el jefe de gobierno porteño, vamos a la tanda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 conversaciones que nos acercan